Fronteras del futuro. Como siempre, con Javier Seviano Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, amiguitos, ¿cómo estáis? Hola. Hello. Javier, ¿cómo vamos a comprar ropa en el futuro? ¿Cómo vamos a comprar ropa en el con futuro? Con dinero, eso es lo bueno, seguro. Con dinero, eso por supuesto. Sí. O sea con... plástico o sea en claro. pero... Online. Bueno, pues a ver... Vamos a, a ver cómo vamos a comprar ropa ya en el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 Eh, pues tienen mira. que... ¡Ay, qué mono! ¡Ay, el gato! Esperar que le abro. <risa> <risa> que él también quiere salir. hombre quiere sí, sí. su protagonismo, a ver si le dan un onda. ¡Claro! Toma, ¿sí? ya si está... Y, claro, si es que nunca nunca había salido La Rosa de claro, los Vientos. Mira, es el primer, el primer gato locutor de radio. ¿Cómo, cómo se llama? Que no me acuerdo. Se llama Duen Duende. Duende, mira, se llama mira Duende. Claro, y aquí que está, te... ya le he abierto. Tiene muchas estaba, Pues hasta durmiendo justo hasta hace medio segundo. Y en cuanto me ha ido a hablar, se ha levantado y quiere darse su pasadito. En fin, cosas del, del confinamiento. Bueno, seguimos en el probador. Venga. En el probador, ahora lo que hay que hacer es pedir cita previa. Y sabéis que en las tiendas solo puede haber determinado número de personas. Y que cada con esa cita previa tienes a un dependiente o dependienta eh, solo para ti. Te va a atender durante ese tiempo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 Eh, tecnológica ay, ay, que ay, aquí ay, en España que te y pones el nos llamaron bueno para ver cómo es y tal y aparte de tener eh, robots como el famoso eh, cómo se llama el que en eh, que entrevistamos nosotros um, pero de eso.